dhe jelo Someone who loves you uh. heat. <laughs> We'll take the end of all time. Solo fue una patadita. Ah, okay. Okay. Uh, ¡Wow! Ah, le diste a papi un buen susto. Papá se alocó, papá cayó al precipicio. Eso pum pum pum pum. ¡Y sí, papi tontito! ¡Sí! Ah. Uh, perdón, amigos. Falsa alarma, fue una patadita. Ahí está la que te voy a dar. Es la tercera vez a llamar en esta semana. Te Se acabo, ¿eh? Puede venir, no hay nada que ver aquí. Ay, con esa panza tú vas a tener tintillizos. ¿Qué? No estoy embarazada. ¡Au! ¡Qué lástima! Serías una gran mamá. Manilla, sé que estás emocionado. Yo también lo estoy. ¿Pero no crees que estás exagerando? Okay, okay. Eh. Oye, ya estás hablando como Diego. Uh, un momento. ¿Dónde está Diego? ¡Ah! a ver, tranquilízate, estás asustando al bebé. El bebé está muy bien, el que me preocupa es el papá nerviosito. Ah, eh, sin trampas, eh. ¡Buála! Para que juegue el chamaco. ¡Wow! Es increíble. Lo hice solito, nuestra familia. ¿Y yo por qué no estoy ahí, Manny? Te podemos invitar a este. Eres la pieza que falta. ¡Gracias! Claro. Todavía no lo termino. Hay que arreglar detalles por aquí y por allá. No lo puedo creer. ¿Naturaleza segura para bebés? Naturalesa segura, por favor. Qué ridícula. Manny, este es el mundo donde crecerá nuestro bebé. Eso no lo puedes cambiar. Por supuesto que puedo. Soy lo más grande que hay en la Tierra. Okay, superpapá. A ver qué haces cuando cumpla 15 o 16. Vámonos, Sid. No quiero que toques nada. Este lugar es para niños. Eres un niño. <risa> Chitón. Eh. ¡Ey! Diego, ahí estás. Te perdiste la sorpresa. Ah, sí, sí. Creo que la veré luego. Como quieras. Adiós. Mani, siento que algo le pasa a Diego. No, nah, Diego está bien. ¿Podrías hablar con él? Los machos no hablamos sobre problemas de machos. Solo Nos damos una palmadita y ya. Qué babosada. Para ustedes, para nosotros son como 6 meses de terapia. Está bien, está bien, ya voy. Hola. No. ¿Por qué hiciste eso? No lo sé. Escucha él cree que te está pasando algo. Yo ya le dije, en realidad, he pensado que tal vez pronto tenga que ir a buscar mi destino. Okay, eh uh, le diré que estás bien, que no pasa nada. Mira, seré realista, maní. Ya perdí el toque. Yo no estoy preparado para convertirme en una nana. ¿Qué es lo que dices? Tener una familia es grandioso. Y, y me alegro por ti, pero esto aventura no la mía. O sea que no te importa mi cachorro. No, no, no, no, no quiero que lo tomes así. No, vete, vete a buscar una gran aventura, señor aventurero. No voy a obligarte a soportar una aburridísima vida doméstica. ¿Qué no Eli, debería ser la del desequilibrio hormonal? Oye, Manny, nadie se tiene que ir. ¿Y por eso los machos no hablamos entre nosotros? ¿Por qué qué pasó? Diego se va. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Es el momento más feliz de nuestra vida! ¡Tendremos un bebé! No, Sid. Ellos tendrán un bebé. Pero somos una manada. Una familia. Las cosas han cambiado, Sid. Manny tiene cosas más importantes. Acéptalo. Fue una gran aventura. Pero hay que cambiar de aires. Solo seremos tú y yo. No, Sid. Ya no seremos tú y yo. ¿Crash y Eddie vendrán con nosotros? ¿Solo Crash? ¿Solo Eddie? Adiós, Ed. ¡Ok! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Soy bueno haciendo amigos! Haré mi propia manada. Eso es lo que voy a hacer. ¡Vamos, niñas! ¡Muy bonitos! ¡Ey! ¡Mire quién llegué! ¡Qué pacha! ¡Ay! Bueno, siquiera sigo siendo guapetón. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh! Ay, qué ranazo. ¿Hay alguien aquí? ¿Contestan? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Uy, pobrecito. ¿Qué hace lo que se siente que te abandonen? Tranquilos, ya no estarán solos jamás. ¡Mamá no se va a tardar! ¡Mamá va por ti, baby! ¡Ay, ay! ¡Aaah! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Huevo malo! ¡Podrido! ¿Lo que quieres es provocarme un infarto? ¡Uy, lo siento, chiquitín! Lo que pasa es que te quiero mucho. Ahora te presentaré a tu tío Manny Manito y a tu tía Ellie. ¡Hola! ¡Hola! Les presento a Huevardo, Clara y Gemma. Sid, no sé qué estás haciendo, pero es una mala idea. ¡Shh! Te van a oír mis rietoños. No son tus hijos, Sid. Ahora devuélvelos. No estás listo para ser papá. ¿Por qué no? Primera señal, robar huevos que no son tuyos. Segunda señal, uno de ellos casi se convierte en huevo estrellado. Sí, alguien debe de estar muy preocupado buscándolos. No, estaban enterrados en el hielo. De no ser por mí estarían arrugados. Uf, sí, sé por lo que estás pasando, pero algún día tú también tendrás una familia. Conocerás a una chica que no sea muy exigente. No tengo otra opción que sea igual de pestosa que tú. Lo que Manny quiere decir es que Ya entendí, los voy a devolver. <risa> Tengan su familia mientras yo rehago mi vida. Yo y solo yo. Una fortaleza de soledad. En el hielo. Para siempre. Solo, solín, solito. Se pasó de soledad. Exactamente. Sí, espera. No, no, no, déjalo, Eli, lo va a superar. Es una de las ventajas de ser Cid. ¿Por qué habría de devolverlos? Adoro a los niños, soy responsable, amoroso y cuidadoso. ¿Ustedes qué dicen? Mmm, están de acuerdo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No lloren! ¡Ay, no! ¡No lloren! ¡Buscaré un lugar seco por aquí! Los voy a secar, niños. Ya no sé. Ser papá no está tan fácil. Tal vez no es lo mío, lo mío. Ya soy mamá. ¡Bum, bum, leca, leca, Onta mamá. Aquí está. Ya te quité, eso mismo cótes que tenía. Ya pasó, ya pasó, no lloren, porque ya no lloren. ¿Tienen hambre? Tal vez tienen hambre. Se me ocurrió una gran idea. Duerme, duerme, horrible y feo animal. Yo soy tu baby, y te es miente. Ay, pensé que era hembra. Oh, my God. Lo siento, pero no pueden entrar. Manny dijo que era para niños. ¡Momentito! ¡Son niños! ¡Ay! ¡Pero no rompan nada, eh! ¡El perezoso ya nos habló el patio de juegos! ¡Vengan! ¡No! ¡Esperen! ¡No es para todo el mundo! ¡Ah! No, ¡No, no, no! ¡No toquen eso! ¿Y esas cosas qué son? ¿Qué importa? Son una onda. Mucho cuidado. Mamá no lo quiere compartir. ¡Tú no vas a hacer nada inútil! ¿Qué? Mi hijo lo vio primero. ¡Que no! ¿Qué sí? ¡Que no! ¿Qué sí? ¡Que no! Chaparita mentirosa. Te has vuelto loco, perezoso. Soy madre soltera con 13 hijos. Usted podría ser más comprensiva. No, yo no. ¡Eso sí es una lástima! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No te sueltes, Juanito! ¡No te sueltes! Los que saben dicen que los niños pueden comer lo que quieran. ¿Crees que se me ven los tobillos gordos? ¿Tobillos? ¿Cuáles tobillos? ¡Chuchín! ¿De dónde saliste? ¡No! ¡No! ¿Oíste? ¡Dámelo! ¡Escúpelo! ¡Chamaco! Si no escupes a Juanito, nos iremos del parque en este instante. ¡Uno! ¡Dos! ¡No me obligues a decir tres! ¡Ahí está! ¡Muy sano y a salvo! ¿Estás loco? ¡Ese no es Juanito! Bueno, peor es nada. Oh, ¡Romualdo! ¡Ah! ¿Qué esperas? ¡Regúrgítalo! Sí. ¡Ay, hola! ¡Hola, Manny! Ay, ¡Ay, mi Juanito! ¡Espera! ¡No, no, no! Uy, perdón. Lo siento. ¿Voltearon de cabeza este lugar? Y no fuimos nosotros. Estamos perdiendo el toque, brother. Oye, lo importante es que nadie salió herido, excepto por él y esos tres. Y ella. Te dije que los devolvieras y no me hiciste caso. Mira lo que hicieron, Sid. Escucha, sé que tienen problemas de disciplina, lo sé. Comer niños no es problema de disciplina, pero lo regurgitó. Súper, hay que darle una estrellita dorada, el niño de la semana. No pertenecen aquí, Sid. Sean lo que sean, donde los hayas encontrado, devuélvelos. Manny, ¿cómo crees que los voy a dejar? Terremoto. Todo está bien, todo está bien, mamá está aquí. ¿Así rugen los terremotos? <risa> un enorme fósil enojado. Sí. Ora con la cola adentro, escóndanse. We are poor little lambs who have lost our way. Bob! Bob! Sir, you have to give them. She's her mother. And who tells me that she's not a dog? You want a birth date? It's a dinosaur! Pero yo puse sangre, lágrimas y sudor para criarlos. ¡Fue pues solo un día! ¡Devuélvelo, lunático! ¡Ey! ¡Estos son mis hijos! Para llevártelos, tendrás que pasar sobre mi cadáver. ¡Adiós! ¿Por qué no tienes nada mejor que hacer? ¡Oh! ¡Ah! nos extrañar. No, no, no, no, no. ¿A dónde creen que van? Oye, Eli, por favor, déjame esto a mí. Tú, Crash y Eddie se van a la aldea. Sí, ¿cómo no? Eli, ¿tuviste esa cosa? Puede ser muy peligroso. Vete a la trompa. Perfecto. Cuando salvemos a Cid, lo voy a matar. ¿Plaza más primero? No, primero los mayores. ¿El golpe avisa? ¿Quién avisa? ¡Ah! <risa> siento estar. Aunque no sea nada, solo me lo dices y nos vamos de aquí. <risa> Está bien. Uh, uh, urge una clave. Exacto, algo que signifique el bebé van a nacer. Hm, ¿qué te parece? ¡Ah! El bebé van a nacer. ¿Te gustó? No, muy largo. Necesitamos algo corto, efectivo, como um, morita. ¿Morita? Me encantan los moras. Son sabrosas, jugosas, redondas, como tú. ¿Con que soy redonda? Ah, caray. Lo redondo es bonito. Lo redondo es sexy. No se aleje. sobre un mundo diferente y ni siquiera lo sabíamos. leer es Diego no es el momento señores esa cosa. ¿O es este dinosaurio o es ese? La embarazada quiere vivir. ¡Ya vadavadu! ¡Nada! Ahora la otra sin el javadavadu, sí. Me siento... Diminuto. Imagínate yo. ¿Qué? Máximo, eres como el hermano que soñé tener. También yo. ¿Sí me lo puedo quedar, Manny? ¡Ah! ¡Bock! El nombre es Bock, diminutivo de Buckminster. ¿Más abreviado? ¡Bock! Oh. Filo. ¿Qué está haciendo aquí? Un dinosaurio se lleva a nuestro amigo. Pues ya murió. Bienvenidos a mi mundo. Ahora, a su casa. Hasta pronto. No, no dejaremos así. Eli espera. Tal vez este chaparro loco tenga razón. Manny, ya llegamos hasta aquí. Lo encontraremos. Hay huellas aquí. Sígueme. Si van allá encontrarán a su amigo en la otra vida. ¿Cómo lo sabe esa o oh gran comadrejas sabía? Sí. Mamá dino con 3 bebés y una cosa verde y escurridiza. Somos amigos de esa cosa verde y escurridiza. ¿Todo eso lo sabes por las huellas? No, en realidad no. Los vi pasar hace rato. Las cascadas de lava son su destino. Ahí es donde cuidan a los bebés. Pero para llegar ahí, tienen que cruzar la jungla de la miseria y luego el abismo de la muerte. Hasta las placas de Guau. ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Muy bien. Suerte con tu lento camino a la demencia. Nosotros nos vamos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Alto! ¡Alto! ¿Creen que, que, que es una especie de balneario de aguas termales? No podrás proteger a tu amigo, amigo. ¿Qué harás con estos colmillos tan frágiles? Cuando te encuentres con la bestia. <risa> Yo lo llamo... Rudy. Rudy. ¡Uy! ¡Qué alivio! Uh, temía que fuera algo más atemorizante, como Rosendo o Fito. ¿Este, te refieres a que hay algo más grande que Mamá Dino? ¡Ojo! ¿Ojo? ¡Que ajá! ¡Gracias a él tengo esta cosa! ¡Wow! ¿Y él te dio ese parche? ¿Y gratis? ¡Eso! ¡Sí es cool! ¡Sí! ¡Tal vez nos dé uno a nosotros! <risa> uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Bienvenido a mi mundo. Abandonen la esperanza a todo aquel que entre ahí. Sí, perfecto, ya entendimos, muerte en desgracia, dice el hombre. Se escucha como la jungla de la miseria. ¿Ah? Espera. ¿Por qué? ¿Qué qué tienes, Morita? ¿Qué? No, es solo que siento algo muy extraño. ¿Tienes hambre? ¿Se, se te bajó el azúcar? Ay, ay, hay fruta. No, mani. Yo no lo haría si fuera tú. No es exactamente tu patio de juegos. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando por una fruta. Te apuesto a que no la viste venir. ¡Mani! ¡Ah! Quiero que sepas que te culpo a ti por esto. ¡Ah! No te comas a nuestros amigos, planta. Se se cerrará para siempre. ¿Qué? Tranquila, que no se te entra trompa, maestra. Los voy a sacar antes de que le hagan digestión. ¡Digestión! Solo para huesos en 3 minutos. Tal vez 5 por el panzón. ¡Fachoncito! Siento cositas. No me digas eso cuando estamos tan juntos. No esa clase de cositas. Ah, yo también lo siento. Emilio, ¡ayúdame! No. No, haz algo. ¡Los voy a dejar! ¡Y que abiertas! ¿Quién es el panzón, eh? ¡Ajá! ¿Eh? Uh -huh. ¡Por una planta increíble! ¿Cómo se dice? Uh, gracias por salvarnos. Buck, ¿nos ayudas a encontrar la cosa verde? ¡No es no. necesaria! ¡Claro que sí! Hmm. ¡Ok! Los ayudaré. ¡Pero tengo reglas! ¡Regla número uno! ¡Siempre escuchen a Buck! ¡Regla número dos! ¡Quédense en el centro del sandero! ¡Regla número tres! Y que tenga un gas, que se vaya hasta atrás. ¿Qué esperan? ¡Muévanlas! Deberíamos revisarnos el cerebro. ¡Esa es la regla número cuatro! Ahora busquemos a su amigo. ¡Adiós! No se preocupen, vamos a estar bien. Deja de columpiarnos. Creo que puño puñita. ¿Lo ven y no? No te está baja. No, soy demasiado joven para que me comas. Wow, qué lindos mocos, ¿eh? Y no le digo esto a cualquiera. <tose> No, no, no. Oh. Ah. ¡Ah! Tener toda la familia es complicado. Ya pensaremos en algo. ¡Ah! Yo los veré el domingo a martes. Martes a viernes. ¡Ah! Mediodía. ¡Ah! No pasa nada, mamá está bien. ¡Au! Si me comes, va a pensar muy mal de ti. ¡Ja! Punto para el perechocho. ¡Au! Y el marcador se aprieta más. ¿Crees que la bestia encuentre a Cid o algo más importante a nosotros? ¿Rudi, acaso es un chiste? Nada, te ¡Mm! tiene. Lo sabe todo, lo ve todo, lo come todo. Eso es un sí. ¡Ey! Fuera de mi jardín. ¡Largo! ¡Shh! No conocí cuando era una bruja. Ya saben, antes de definirse. Entonces sobrevives con tu instinto, por tu cuenta, sin responsabilidades. ¿Ninguna? ¡Es increíble! No hay dependientes ni límites. Es la vida ideal para cualquier soltero. ¿Escuchaste? Este parece ser mi lugar. ¿Hola? Sí, no, no, no, ahora no te puedo atender. Sí, estoy buscando a un perezoso muerto. Sí. Ellos están siguiéndome. Lo sé. Y dicen que estoy demente. Ah, ah, oh, ya vamos a entrar al abismo de la muerte y ahí si sí no hay señal. Uh, yo también te amo. Okay, adiós. Adiós. Adiós. Listos. Síganme. Así estarás en 3 semanas. Eso nos hacía a todos reír. ¿Y ahora qué? Madam. Eh, ella no va a hacer eso. Pa, pa, pa, pa. Regla número 1. Yo, yo, yo. Ah. ¿Qué pasa, Mamut? Se supone que tienes buena memoria. Siempre escucha a Bok. Ahora, vista adelante. Mi espalda recta y, ah, sí, si respiras los vapores tóxicos, mueres. ¿Vapores tóxicos? Solo otro día en el paraíso. ¡Espera! ¡El ánimo! ¡Elie! ¿Estás bien? ¡Tienes que hacer esto! ¡Así es! ¡Ahora quiero que suban todos! ¡Es muy sencillo! Técnicas. ¡Singen! Quiero que se agarren bien. Ya, ya no aguanto más. ¿Respiraste? Y ahora yo también respiré. ¡Ey! No estoy muerto. Oye, qué voz tan ridícula. La mía, deberías escuchar la tuya. Te vas a decir que te ciegas. Tú que yo que y uno y dos. Christmas, Christmas time, is it? ¿Estës lopës, oje? No es venenoso. ¿Eh? <risa> ¡Eso si sí se escucha horrible! ¡Ya no se rian! ¡Cállense! ¡Ya no se rian! ¡Cállense! <risa> ¿Cuál es la regla número uno? ¿Cuál es la regla número uno? Solo se ríen, eso que tiene de malo Ellos se rieron y murieron ¡Ah! ¡Dejen de reírse! ¿Sabes qué es lo más gracioso? ¿Eh? Que intentamos salvar a Sid Y ahora vamos a morir <risa> Yo no quería así ¡Y que sí! ¡Es un suquete! ¡Ja, ja, ja! Siempre tengo que hacer todo yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo a veces bajo mi cama! ¡Sí, no importa! ¡Y a veces yo bajo tu cama! <risa> <risa> eh, no escuchaste todo, ¿verdad, Bombón? Sí, sí lo escuché todo. Pues, bien. ¿Sí ¿Si mojas mi cama? Era el efecto del gas, bro. Bueno, pues moviéndose, ¿no olvidas algo importante? Vegetarianos, es una vida más sana. Solo mírame, el pelo me brilla cual quinceañera. Disculpa, estoy teniendo una conversación, señor... ¿sí? ¡Ah! ¡Eh! No, no, no, no, no, no, eso no es para nosotros, niños. Es demasiado plumoso y carroso. ¡Y sigue con vida! ¡Ah! ¡No! No, no, no, no. No comeremos animales vivos. ¡Tan, tan! ¡Ahora oh, tú! ¡Pueda! Bueno, ¡Sé libre! Creo que este pájaro no era volador. Ay, perdón. ¡Oye, no he terminado! ¡Así es como resuelves un conflicto! ¡Por eso sigues soltera! Por favor, pareciera que estoy hablando solo. Yo digo, son vegetarianos, tú dices Yo digo, hay que hablarlo, tú dices Eso no es comunicación. ¿Ves? Siempre me contestas así. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tú eres la más grande aquí? ¿O qué no? Eh. Ah. Eh. ¡Jamás sobrevivirán! ¡Es muy peligroso de día! ¡Pero es peor de noche! ¡Además, su guía está súper loco! ¿Qué? ¿Hablas de Buck? ¡Sí, está loco! ¡Claro que no! ¡Súper chiflado! ¡Y le huele las patas! ¡Cierra el pico! ¡Tú ciérralo! ¡Te voy a dar con derradote! <risa> ¡Ay, mi colita! Ahora sí lo perdimos. No deberíamos seguir. ¿Qué? ¿Para que la bestia de Rudy nos coma? No, ¿cómo crees? Ya dijo la calaca. Descansen, mami feroz. ¿Acamparemos a qué? Ahora. ¿Quién quiere tragar? Yo ni. ¡Tú ni necesitas calorías! Y ahí estaba yo. Con la espalda contra la pared. Sin salida. Justo en el borde del olvido. Mirando a los ojos de las grandes bestias blancas. Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Ah. Oh. Oh, sh ¡Jamas me sentí tan vivo como cuando estuve tan cerca de la muerte! Justo antes de que Rodi pudiera trajarme, me sujeté de esa cosa esquerosa rosada que cuelga atrás de la garganta. ¡Y! Me sujeté con fuerza y me columpí hacia atrás y adelante, atrás y adelante, atrás y adelante, atrás, adelante y atrás. Adelante, atrás, adelante. Hasta que finalmente ves al rey y sale disparado de su boca. Tal vez perdí un ojo ese día, pero obtuve esto. El diente de Rudy. Sí. Ya dice el dicho, ojo por diente, nariz por oreja, trasero por. Es un viejo dicho, pero no es de los mejores. Tú eres una supercomadreja, ¿no? archi-recontra comadreja, ultra comadreja. Pa-chipa-chipa-chipa-chipa-chipa-chipa-pum-chipa-pum-chipa-pum-pum-pum! ¿Qué? ¿Lo es? Ahora les contaré cuándo usé una ostra afilada para convertir a un tiranosaurio... ...en una tiranosauria. ¡Sí, maestro! A ver, a ver, a ver. Ya escuchamos suficientes cuentos de hadas. Ven, Eli. Tienes que descansar. Pff. El alma de la fiesta. Ustedes duerman, tranquilos. Yo haré guardia. ¡Descuida, Bok! ¡Lo haremos nosotros! ¡La noche es de las Saringhuellas! Sí, la noche es nuestra, compadre. Es cancer. ¿Y yo qué? Ah. Eh. Ah, ah. Duerman bien, niños. Mañana será un día ocupado, recolectando, cazando y extrañando. Y mi manada ni se acuerda de mí. había que eras de buen corazón. Ma ni ¿Edi? Manny? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Eh, uh, perdoname. Solo quería protegerte y ahora estás en el lugar más peligroso del mundo. Amor, esto no es tu culpa. Fue algo inevitable, Manny. Tenemos que encontrar a Sid. Sí, pero si yo hubiera sido un mejor amigo, no estaríamos aquí. ¿Un mejor amigo? Pero tú te pasas de veras. Arriesgaste tu vida, a tu pareja y a tu bebé para salvar a tu amigo. No te has el mejor esposo o padre, pero Sí, un excelente amigo. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! <tose> una cola de buitre sudado. ¡Hijo! Que luego roció una pandilla de zorrillos. Es de Sid. Mamíferos, aquí tenemos una escena del crimen. Un mechón de pelo. Un hueso roído. Un trozo de... ¡No! ¡Brócoli! Creo que esto pasó. Un dinosaurio atacó a Sid. Sid lo que echó a Brocolazos. Dejando al dinosaurio igual es un vegetal. ¿En lo que existe? Sí, no es violento o coordinado. ¿Y dónde está el dinosaurio? Okay, okay, buen punto. Mm. Teoría 2. Shiz comía brócoli. El dinosaurio sí. se comió a Shiz. El dinosaurio pisó el brócoli, dejando al brócoli igual que un vegetal. Exactamente cuándo te volviste loco? 3 mm. meses, creo. Desperté una mañana casado con una enorme piña. Una espantosa piña. Pero la adoraba. Ah, uh, Buck. Creo que aquí hay una pista que no viste. Bueno, tal vez su amigo esté vivo. Pero no por mucho. Rudy se está acercando. ¡Oh! ¡Exacto! Las placas de WoW. O oh, lo que queda de ellas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos a las cascadas de lava! ¿Qué es lo que se oye? El viento nos dice cosas. ¿Sí? ¿Qué te dice? No lo sé. No hablo vientoñol. corren. Ay. Aquí abajo no me desagrada. Clima delicioso, vecinos lindos. ¿Qué tal, vecino? Rudy. ¿Rudy? Y como que le está cambiando la voz. Es sí, hay que darnos prisa. Posita. Son sus antojos. Melocito. Chubita. Manchito. Creo que se le antojó un cóctel. Ay, ¿por qué piensa? ¡Ah! ¡Morita! Morita. Morita. Morita. ¿Qué qué? qué? El bebé ha llorado. Eh, esto no me gusta. Es el bebé, a veces imagino cosas, pero fue lo que escuché. Aguántalo otro rato, Eli. ¿Alguien lo puede golpear? calmada. Ahí vamos, solo hay una cosa que hacer. Se relojas conmigo. Manny, tú cuida a Elia hasta que vuelva. ¿Qué? No pueden irse ahora. Se salió del sendero. ¿Qué es de la regla número 2? ¿Y la número 5 dice que puedes ignorar la número 2 si se trata de una imbra o bien un cachorrito? Invento estas reglas conforme se me ocurren. Sí, pero ella está ¿Qué nos cree? Manny, tranquilízate. Yo te cubriré. Diego, ya registré paso redoblado. Cuida bien a nuestra hermana, cara de rana. ¿No es presión? ¿Eso qué significa? Yo te cubriré. ¿De qué lo va a cubrir? ¿De flores de besos? ¿De qué? Uf, okay, ya casi. Está bien. Ay, ya casi. Ya casi llega papi. Aunque para ser sincera, qué no oportuno eres, baby. Me quieres enamorar, me quieres enamorar. No te preocupes, es solo lava. Lava ardiente e inmortal. Sí, ¡Sí, señor! Peligro. ¡El peligro! ¡Sí, señor! ¡La muerte! ¿Nos repite la pregunta? ¡Suelten! ¡Suelten! <ríe> ¡Suelten! Escucha, yo protegeré a Ellie. Tú enfrenta a los otros. Pero... Manny, si llegan a ella será demasiado tarde. Tienes que confiar en mí. Perfecto. Adelante. ¡Ah! Amigo, qué arden. Y de puntitas, puntitas, puntitas, puntitas. Patas ligeras. Estoy dando a luz. Ah, sí, lo siento. Uh, ¿Estás bien? Ay, uh, que sí si estoy bien. ¿Sabes algo sobre nacimientos? No, en realidad no, pero Manny está en camino. ¡Ay! ¡Llegó! Estoy asustada. ¿Me das tu pata? Sí, claro. Ah. ¡No! ¡Sólo intenta respirar! ¡Ah! ¡Es sólo una contracción! ¡No! ¡Ah! te preocupes por nada. Lo haces bien. Tú quédate tranquila. Uh, disculpa. Ah, disculpa. Sigue respirando. Diego, ¡Ah! solo respira, es importante. ¡Ah! Recoge municiones. ¡Oye! ¡Está raro! ¿No crees? ¡Ay, Crash! ¡Te amo! ¡Ya lo sé! ¿Tú qué esperas reaccionar? Este es el fin de Sid el perezoso. no asustara a nadie pero qué está volando esta cosa uy a punto de dar a luz. Es perfecta. Deberíamos llamarla Eli. La pequeña Eli. Tengo un mejor nombre. Morita. ¿Morita? ¿Por qué no? Es sabrosa, jugosa y redonda como yo. ¿Morita? Me encanta. Ya te vi llorón. No, no. Ese dinosaurio me rasguñó el ojo con la garra... Ok, los rudos también lloran. ¡Miren quién llegué! ¡Es él! ¡Oh! ¡Es un varón! Ese es su colita. ¡Es una niña! ¡Uy! ¿Qué tal, mi chiquita? ¡Agu gu gu gu gu! ¡Soy el tío Sid! ¡Chirrin chin chin! ¡Uy! ¡Tú sí que eres muy bonita! ¡Sí que sí! ¡Saliste igualita a tu madre! Gracias al cielo. No, no, no te ofendas, Mani Manito, tú eres hermoso por dentro. Me alegra verte de nuevo, sí. Creí que no diría esto jamás. Cómo te extrañé. <risa> Ay, cómo no están mis hijos de aquí. Pudieron ser amigos. Yo no lloraría, yo no. Olvidé lo que era tener una familia. ¿Qué me dices tú? ¿Has pensado en tener crías? Bien, Mamíferos, llevémoslos a casa. ¿A qué fue, mamíferos? ¿Dónde los encontré? ¿Y me divertí? ¿Tenemos que hacerlo más seguido? ¡Ja! Yo no te prometo nada. Sí, claro. Sí, por todos los peligros mortales, claro. <risa> y bueno, su bug se queda aquí. No lo habríamos logrado sin ti. Obviamente. Pero fue divertido a una... No bueno, estamos solos, o sí. ¿Eh? ¿Ah. Rudi. Por aquí, animal colosal. ¿Buscas algo? ¿Por qué no vienes por él? A la cueva, ¡corran! Quédate con la bebé. Estaremos bien. Ve. Mien oso. Suerte para la próxima, compadre. No lo detendrá por mucho, ¡corran! Espérenme. Acérquense, niños. Les diré una cosa, están donde pertenecen y crecerán para convertirse en gigantescos y feroces dinosaurios. Igual que su madre. Mamá Dino cuida mucho a nuestras crías. Fuiste un buen padre, Sid. Gracias. ¿Puedo cuidar a Morita? Ni de chiste. Y te cobro el mínimo. Está bien. ¿Lo pensaré? Mm. Sí. Que ni lo sueñe. Ya no está. ¿Y ahora qué voy a hacer? Muy fácil. Ven con nosotros. ¿Subir para allá? No había pensado en volver. Llevo tanto aquí abajo que siento que es arriba. No creo que vuelva a encajar en ese mundo. ¿Y eso qué? Míranos. ¿Crees que somos una manada normal? Fuiste, vámonos Morita. Sigue con vida. Bok. Da. Uh, es que Sí. Además, este mundo debe quedarse en su lugar. Cuiden a los tigres. Siempre escuchen a Bok. Ya falta poco. ¿Todos están bien? ¿Dónde está Buck? Descuiden. Está donde debe estar. ¿Y crees que estará bien? ¿Estás bromeando? Esa comadreja es inteligente. Es Rudy el que me preocupa. es que esto de cambiar pañales no es para ti, pero ah, haz lo que quieras hacer. Ya no me voy a ir, Manny. ¿Una vida de aventura? Aquí está. Pero tengo preparado un discurso, lo tengo ensayado. ¿Cómo te muestro que soy um, fuerte y sensible, noble y considerado? Ey. Gracias. ¡Ua! <risa> ¡Jajaja! ¡Ay, qué rápido crecen, ¿no? Sí, ya ves a mis hijos. Parece que nacieron un día y se fueron al siguiente. Así fue, Sid. Sí, y no fue nada fácil. Sí, es chiquita. Bienvenida a la era del hielo. e hey. akala like kala like ka like boom boom boom akala kala ka boom was a nice